Cada paso, Cada paso que da. Seguís te, te, te escuchando nuestras e ñ a l s h o w Radio 96.5 MHz. Otoño. Otoño 012. c t 012. Acompañamos siempre.